The documentary scene upon the fractured screen The dreadful poem scrawled upon the crump of page There's a policeman with an honest soul The scene whose head is on the pole He as he fills his bride with a feeling of a knees He briskly frisks the torn remains Draws fingerprints, dark crimson stains, And endeavors to ignore the change that he walks into his knees But he's master in the dark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 Selton, if the show is through The looks and with the cues of the close and brush smiles last in 1998, show The Todd's song no one ever sings a curfew chorus line The comedy divine The bulging eyes of puppets stolen by the screen <laughs> There's films <laughs> and shows and goes gone Sing songs and surprises There's something in everyone Estoy aquí, estoy aquí. Bueno, a ver, vamos a ver. Hoy, a ver, no un que habitualmente este programa el sonido sea bueno. Mentiría si dijera tal cosa porque sencillamente no es verdad. eso consiste en mentir en no decir la la verdad de les de Y en este caso si dijera que este programa habitualmente suena bien mentiría. Pero hoy es posible que suene. todavía peor que, que habitualmente, todavía peor que tres veces, eh, ¿por qué Os preguntaréis? Y no pasa nada, porque si no vos lo preguntáis, digo vos lo yo igualmente, ¿sabe? a mí, a ver, los intereses de la gente que estáis que sintiendo la neódromia, pues, en un momento dado, pues bueno, pues, pueden prestarme, o, eh, o, o puedo tener algún tipo de interés en, eh, en sentiros, pero bueno así es eh, normal pues tampoco digo una cosa que a mí me, me incomode no sé si no sé si entendéis lo que quiero decir quiero decir básicamente que para mí es mío eh, y, y, y, que, y que digo lo que lo que a mí me parece lo que quiero eh. no, no ando de, eh, diciéndoles cosas que a lo mejor a otra a otras personas ¿Eh? a otra serie de personas como al mismo momento pueden ser los los entiendes de, de este programa ¿eh? pues bueno pues que sé yo interesa ellos, presta prestallos... Y, y todas estas cosas a veces sí coño pero no necesariamente no tengo no tengo yo por qué andar de ¿eh? aquí dando y dando y gusto en aire pero bueno que decía que a lo mejor que pese a que este programa de normal no furula o sea no de dios no suena demasiado bien ...pues es posible que hoy suene todavía peor... ...suene todavía peor... ...¿por qué? ¿por qué? ...pues bueno, pues porque eh, ya sabéis... ¿eh? ...que habitualmente yo estoy programa... ...Faegulu con auriculares... ¿eh? Eh, ...gústame mucho a mí lo de, lo de esta sensación de... ...de, de cierta deprivación sensorial... ...de sentirte más de ti mismo... Bueno, siento a mí mismo, siento la música de fondo, siento, siento también los cantarinos que pongo. Sí, bueno, en realidad yo, <ríe> mi idea que lo de lo de, de privación sensorial es una mentira gorda como una catedral. Bueno, para el caso de haber tanto rollo, para deciros sencillamente, que esta noche, pues a lo mejor suena todavía peor, porque esta noche no, no furran los auriculares, ¿eh? Y, y como ya diven un es el manes que furlaban un poquillo mal dije yo, bueno, pues entonces lo que voy a hacer Va a ser llevar yo unos de casa ¿eh? Y así, na, pues mira, eh, eso, eso que me ahorro ¿eh? De tener que, que andar protestando y, y, y demás Porque no hay plan ¿eh? Si no furulen, pues lo que yo debiera hacer ¿eh? ¿eh? Sería comprar unos que se si furulen y traerlos Lo que pasa es que hoy descubrí que, que lo que ocurre es que no furula, no llegan un los auriculares. Y eh? que eh, lo que lo que pasa es que, que no furrula bien, y es la, la conexión, eh? las mesas mezclas para que, pa que suene. No pasa nada, lo A ver, yo el programa si lo tengo que hacer en sin auriculares, faigolo en sin auriculares. Vaya, vaya problema, eh? Vaya problema que voy a tener yo. Otro motivo por el que puedo cometer alguna pifia no hice cosas rara, porque yo pifies ya sabéis que en este programa pues bueno pues de normal coméntense muchas ¿eh? muchas pifies pero otro motivo por el, que, por el que también puedo cometer pifies y porque también ¿eh? de normal traía una lamparina ¿eh? traía una lamparina porque a mí no me gusta hacer el programa con con luz directa. ¿eh? y pues se me hacerlo con una luz tenue, se liquina, indirecta, a poder ser, y esta semana pues es casi lo mismo, casi lo mismo en la lamparina, así na que como un traxe la lamparina, claro cualquier persona diga, bueno pues no te queda más, eh, no te queda otra esta semana que hacer el que hacer el programa con la con la luz prendida, con los fluorescentes del del techo prendía. No, mira, no, eh, siéntolo mucho, pero, pero <risa> resulta que, que, que no, <risa> que yo no prendo la, eh, la fluorescencia ni para Dios. O sea que, pues mira, fue el programa Oscures y no pasa absolutamente nada. ¿Qué puede pasar? ¿Que me confunda de botón? ¿Que me confunda de potencia? Si sí, hombre, eso puede pasar, pues mira me jodo, <risa> no, no, no pasa así, nada importante. Así nada, que quedas avisados, mal, ¿Vale? Hostia, perdón, mosquito, ey, que se ve en la pantalla. Déjame a ver si. No, no fui a matarlo. Pues otros. ¡Ey, coño, que sea ahí! Pero a ver si soy quien ha... a. De ahí un golpe, toma. No mate, no mate, pero casi t... Que no mata al mosquito, pero <risa> lo, lo que casi fue oye y tirar el monitor abajo del, del golpe, pero bueno, que lo que hay, ¿no? Cuando uno no lleva un buen cazador de mosquitos, pues pasen estas cosas. Pero bueno, lo realmente importante que ya os dije a todos los que teáis hoy, 30 de marzo del año 2017, a las 21 y 12 minutos de, ¿eh? de la noche del meridiano de Greenwich, más Asun, ¿eh? pues oye, que va, puede ser que sintáis mal esto, y esta vez no llegué sencillamente por las pifas habituales que pasen en Nedonia. Ah, sí, estoy programa llegué a Nedonia. No, tampoco, joder, van, van menos de 10 minutos. hostia ¿eh? tampoco que es lo que pretendéis que, que lo presente nada más nada más arrancar esto que pensáis que ya esto y es que es verdad hay, hay veces que <risa> aunque eso sí ¿eh? eso sí y es verdad que, que no sé yo si esta noche bueno esta noche que, que ya decía ya tan el tiempo del año en el que Anedonia empieza a arrancar de día. Bueno, en realidad, si Anedonia siguiera como toda la vida, arrancando a las 10 de la noche, eh, a lo mejor todavía ya era de noche, se si me señala, a las 10 de, de noche todavía. Eh, lo que pasa es que, claro, como lo adelanté, pues ahora ya lleve de día cuando cuando entro. Bueno, anda, aquí vamos a hacer. Todavía, por fortuna, cuando salga, será de noche, ¿eh? que es lo que pasa que según un avance del tiempo eh, temo me eh, temo mucho me temo que anedonia va a hacerse va a hacerse el día la última vez que anedonia se hizo el día pues dejé de hacerla eh. una vez una vez que cambié seguía seguía radiándose este programa en diferido los jueves a las 10 de la noche pero hacelo no sé qué otro día eh, al mediodía ¿m? Porque podía, y que madrugaba mucho, no sé dónde trabajaba de aquella, la verdad, no me acuerdo, no me acuerdo en qué trabajaba ni dónde trabajaba, pero cambié el país y fue en Afundes <ríe> hacer el programa de día. Claro, entre otras cosas, por este tema de la luz que os digo, acordáis vos, eh? que el mío no me, eh, yo tengo un montón de apellidos, como como un notario, por ejemplo, los notarios tienen todos muchos, muchos apellidos, mínimo tres, ¿eh? muchas veces más. Pues en el mío caso, también, ¿eh? Yo soy el anedónico miserable, y así como me conocéis, de andar por casa, anedónico miserable, ¿eh? sí, bien, pero tengo más, tengo más. Soy el, el anedónico miserable, apofénico, fotofóbico y hiperacúsico, ¿eh? Y, bueno, pues ya veis que el, que el mío tercer apellido, ¿eh? es de la, de, la, de la fotofobia, fotofóbico, bueno, pues a ver, no llevo fotofobia de esta de, ah, siento dolor cuando... veo fogonazo tal no llega tanto sencillamente pues soy resulta me desagradable resulta me desagradable yo ves que yo pues todo mirai, soy anedónico pero bueno tampoco un anedónico del libro hombre no llegue que no pueda sentir absolutamente nunca el placer hay veces que que si lo siento un poquín un poquín no mucho pero bueno poquies veces entonces no soy no llegue que yo sea anedónico del libro soy epifénico Alcuentro ¿Eh? eh, o, o, o veo ¿m? Relaciones donde realmente no las hay Entre fechos que no tienen relación ninguno Pues yo veo los ¿eh? Yo por ejemplo ya sabéis de, de esa sesión que va pasando Se veía con el número 23 Yo veía el número 23 Por todas partes Va tiempo ya que bueno, pues, Casi no me llama la atención el 23 De vez en cuando ainda En la país, eh, Indapáez el 23 en mi vida, pero bueno, ya cada vez, cada vez menos, cada vez menos veces, ¿eh? Aunque bueno, a lo mejor es que lo, que lo pienso, sigo teniendo un mogollón de, ¿eh? de amistades que, que cumplen años un día 23, de un número determinado, yo de normal soy segundo tendiendo al tercero, ¿eh? nunca tendiendo, casi nunca tendiendo al primero, bueno, estas cosas, estas cosas que pasen, pero bueno que tampoco soy un apófeño del libro, sino tarea convencido ¿eh? de esas relaciones que yo veo y no estoy convencido en absoluto, ya lo veis. Fotofóbico, pues ya os digo, sido un poco tal sí, pero tampoco ¿no? <risa> hay gente que padece fotofobia de verdad y pasa mal porque bueno pues eh, ante la luz intensa pues siente Eh, ...dolores de cabeza... Eh, ...cosas por el estilo, mareos... ...bueno, pues no es el caso... ...sencillamente, bueno, pues oféndeme... ...no es, es desagradable, para mí... ...con la hiperacusia... ...pasa lo mismo... ¿eh? ...la hiperacusia es aquella que... bueno pues eh, ...sonidos de, de normal... ...que no tiene por qué molestar... ...pues eh, resulten... ...resulten extremadamente desagradables... ...determinados sonidos... ...como, bueno, pues... ...la rotura de papeles la tal... A mí no me pasa tanto, pero bueno, sí me pasa que hay determinados sonidos que, bueno, pues que a lo mejor producen dentro de un volumen normal y para mí son un estruendo. Mira, ahora, ahora que lo pienso, por ejemplo, yo cuido que el que más así me molesta y el, el de los cacharros en el fregadero. Va <risa> a ser por eso que yo soy un cochu en un frío un gay. <risa> Bueno, y así, ya que Asinato, sigo haciendo el, el programa Oscures. Y esta noche, especialmente, esta noche que ya os digo que todavía en un anochecido del, del todo, en un atapicio de todo, eh, eh, esta noche debiera yo tener un... Bueno, no sé, debiera darme un poquillín más de más de miedo, esto de hacer el, el programa Oscures. ¿Que, que por qué? ¿Eh? Bueno, pues eh, pues resulta bueno que... estando yo aquí eh, solo una, una emisora, pues de, bueno, pues yo me, yo me por salir un momentín del, del estudio y yo, bueno, desplazo -me habitualmente en bicicleta y, bueno, pues, cuando vengo a hacer anedonia, pues meto la aquí para adentro, ¿qué coño? Estoy yo solo no molesta nadie, aire, pues meto la, la bicicleta para acá. En cuenta de dejarla por ahí amarrada a un árbol, una señal de tráfico, como feo habitualmente, pues, bueno, pues meto la para adentro, Oye, pues mira que salgo de aquí y al cuento, al en el posado, en el, en el, en el portabulto de la bicicleta, un, un paquete. Y digo, yo, este que falla que un paquete. Y es la hostia, porque, porque miro a ver, digo, pues de dónde salió, no sé, que haría de una estantería. Y usted no veo que pone aquí la dirección Radio Cuca, Anedonia. Digo, coño, soy eso yo, ¿eh? la dirección de la radio y tal. Y, y miro el remitente, y miro el remitente, hostia. Universidad de Miskatónica, Arkham, Condado de Exes, Massachusetts, Estados Unidos... Dios mío, claro, no sé si vosotros estáis estáis muy puestos en lo que llega ¿eh? la mitología lovecraftiana... ...pero bueno, es una universidad, supongo que, ¿eh? que no existe, y, y ese, ese, esa población supone que tampoco... No sé, aquí dentro hay varios volúmenes, eh, volúmenes que, que seguramente pues, pues devuelve con ansia. No sé qué será de mí, después de que lo fue. Supongo que lo que lo que en ellos venga reflejado, pues pues guapamente podrá significar el, el mi paso a a la no sé, a la locura a, a, a qué. no lo sé de verdad que, que, que no lo sé pero pero bueno oye yo simplemente quiero avisar vos que, que si no volvéis a, a saber de mí seguramente sería ya, se ya por, por la por la influencia de, de, de la obra Lovecraftiana ¿eh? de este de este envío de este espantoso envío no sé de verdad de verdad que, que bueno no sé dios Joder, dame, dame rollo, eh, dame rollo de, de verdad. Claro, hasta ahora estaba yo muy contento, pero, pero en fin, no sé. Ahora que, ¿eh? que estoy, que estoy contando voslo, que estoy contando a, a vosotros, pues, pues, bueno, no sé, no sé yo si, si, si debiere, ¿eh? A lo mejor lo que debiera hacer era, joder, pues, pues, pues no sé. Eh, ahora mismo cerrar y Cerrar la radio, acabar el, acabar el programa y, y, y, y rápidamente, rápidamente marchar de aquí. ¿eh? No sé, porque a lo mejor, claro, si si, si sigo, si sigo aquí ¿eh? y, y, y y siento la tentación de de leer esos esos esos volúmenes que, que, que van ahí dentro Joder, no sé. Eh, a lo mejor en yo quezo más inda de de lo de lo que estoy, ¿no? Dios, puede ser realmente una una cosa una cosa terrible, una cosa terrible. Pero pero bueno, vaya, estoy intentando joder quiero poner un, un, un cantar que tenga que tenga que ver con, con todo este tema y, y bueno, estoy aquí venga a teclear, pero esto es lo que tiene teclearos oscures porque pese al mío ¿eh? sigo tecleando a ...a, a oscuras. <ríe> o sea, ...a ver que tengo que poner... No, ...no tengo que poner eso... ...tengo que poner otra cosa... ...claro llegué ya... ...con fondo... ...normal... ...ya estoy preocupado... ...ya está... ...ya está... ¿eh? ...ya está influyéndome... Todo, ...todo este rollo... ...voy a acabar en la... la locura de verdad... ¿eh? ...pienso que esto... ...que esto no puede terminar... ...de, de otra manera que... ...que... ...que... que poniéndome, poniéndome todo yo del todo en fin, pero bueno, oye Indasina habrá que no sé, no sé lo que va a hacer Bueno, pues espero, espero que los que teáis esta noche sintiendo anedonia eh, en Radio Cuca, en la radio Libre de 907.3 en la frecuencia modulada o a través del www.radiocuca.org, pues que no sé, que teáis eh, en la montaña, en las montañas de la llocura, aunque no sé, eh, igual igual si estáis, igual si estáis, si estáis más a gusto que Dios ahí en, en esas montañas. Yo hace un momento estoy en el estudio de la llocura Imaginé la, ¿eh? la escena, en un, en un sitio así, ¿eh? con oscuras Iluminado nada más por la, por la retroiluminación de las pantallas de, de los ordenatas mirando a mi derecha así, no sé, el, ese paquete de, de la Universidad de Miskatónic dirigido a mí, en fin. Igual va a ser mejor empezar a hablar de, de otras cosas, ¿no? Sí. Pues bueno, estaba yo precisamente, hay un, hay un pedazo, hay un cacho, hablando con un amigo de, bueno, pues de que lo mejor por, por motivos de ese trabajo que tengo, pequeño trabajo de que trabajo de la de Dios, porque bueno, resulta que, que igual tengo que ir a, a Madrid, ¿eh? sabes tú, eso supone que pasa en unos, unos trabajos grandes, importantes, tal, bueno, pues, me parece a mí que el mío se haya patando, pero bueno, quienes mandamos a Madrid, Yo curioso, yo curioso, porque eh, por lo visto ayer, bueno, pues, en fin, eh, mandan medir para pa una para una reunión, eh, pa una reunión, bueno, pues, lo normal de toda la vida y que cuando había que reunirse siente de, de muchos sitios, pues sí quedaréis más o menos en el medio, eh, más o menos en medio y, y bueno, pues se celebra ahí la la reunión. Lo que pasa que no deja de ser, no deixa de ser curioso que en estos tiempos, nos que bueno, pues supuestamente tan importante y todo eso de las nuevas tecnologías y tal, pues una cosa que supongo, digo yo, que podía hacerse pues por por una videoconferencia o cosa así, no un día que te haya muy puesto en tecnologías, lo mejor resulta que no un por hacer eso, podías no mucha gente y tal y entonces tenéis yo qué sé pues podrían apelar a eso de del ancho de banda que yo una cosa muy no tengo yo muy claro lo que es eso del ancho de banda pero bueno puede ser que sea mucho ancho de banda puede transmitirse una cosa y si no lo hai, pues no no sé que sepa de estas cosas que diga pero bueno que pasa muy curioso qué curioso que en cuenta de ello pues que bueno pues que fegan a la gente dirá dirá dirá ...pues ir a Madrid... ...y bueno, pues pagar una serie de perres... ...porque, claro, lógicamente... ...pues tendrá que... ¿eh? ...que pagar el, el, el viaje... ...pues bueno, pues esa entidad... ...es la, la entidad en este caso que, que... ...que reclama la presencia de... ...de una serie de gente... ...como yo mismo, ¿eh? entre ellos... ...bueno, porque cuestión y que claro... ...decía yo, bueno, pues aparte de que... ...yo qué sé... ...pues díceme en cualquier otro sitio... ...y bueno, vale, bien... pero yo Madrid para mí es lo más lo más parecido al infierno que que puede uno eh, que puedo imaginar de mis experiencias en Madrid no puede decirse que sean buenas prácticamente ninguna de ellas son poques ¿eh? son muy poques pero, pero nunca me pasa nada bueno en Madrid no sé no, y no ni un sitio que a mí me atraiga de ninguna manera no tiene que ver con que sea una gran ciudad Pues claro, decíame, claro, lo que pasa es que tú como como un nada urbanita, digo, no, pero si no un yes, la cuestión. A mí me manden metir que sí yo, por ejemplo, a Barcelona, que mira que lleven grande, ay, pues me encantado. Sí. Barcelona tiene cosas muy guapas, pero no sé, va, no me no me da me este rollo. O otra ciudad ese grandona que conozco, pues Bilbao, pues mándenme a Bilbao, pues yo feliz para Bilbao. Pero Madrid, no sé, por pues algún motivo, Madrid, no sé, tendré algún sintiente matrilano. Ahora con esto de que, ¿eh? de, bueno, ahora con esto, desde el primer día, desde el primer año de Edonia, retransmite, se me parece, a través, de, ¿eh? a través de Internet. O sea que en realidad no, no, no tiene sentido decir, ¿eh? ahora con esto de, de, ¿eh? de sentirme por streaming, creo que, que lo llamen los que echan de esto. Creo que hay emisión en streaming. ¿Eh? Me parece, que, me parece que ya bueno pues con esto de la misión en streaming a lo mejor están sintiéndome también sin dientes madrileños no lo sé oye, si hay sin dientes madrileños un saludo para ellos que, que no tengo yo nada contra los madrileños Yo curioso, pero pero ese, ese, esa versión mía pa, pa con Madrid no tiene nada que ver con los madrileños. Los madrileños parecen gente, las experiencias que tuve con madrilanos, parecen gente encantador, ¿no? <risa> ya veis. Pero bueno, oye, qué sé yo, tiene la desgracia de vivir en Madrid. Yo lo que yo es para los madrilanos que viven en Madrid, pues, en fin. ¿eh? O, o, sí, yo lo, que, yo lo que hay, yo lo que hay. Pero bueno, pues que, que a mí no me gusta eso. por lo menos, por lo menos cuido que entendí que que si fuera tendría de ir en tren, bueno, Porque ya por arriba si me fan dire ir en avión que no lle que eh, cuidadín, a mí no me gusta viajar en avión, pero no lle porque me da miedo el avión, no me da ningún miedo volar. Eh, más me requieres ir en en autocar, ¿eh? Que Que, que ir por la carretera, pues sí que lleva bastante más peligroso que, que ir en avión. ir en avión no llegue, me da miedo. Pero que no sé, yo al revés que, que lo que piensan las mayores de la gente, esa inmediatez como que no la llevo. Hombre, lo del tren también va a ser inmediatez en, en buena medida, porque ir y volver, no sé si en el día o si para arriba en dos días, pues para arriba habrá que dormir allá, como hago la ley. Dios, con lo que me prestan me duerme a mi camina. Ay, déjame non pensar, déjame no pensar en ello hasta que hasta que en un porque porque bueno, en fin, mejor no pensar en ello. Bueno, a lo que a lo que estaba que decía yo que no deche de ser inmediato lo del tren, pero por lo menos vas viendo por dónde vas, echas unos cuantes sores y no llegue a ver que interacciones mucho con con contexto. Pero bueno, por lo menos más que en avión a mí el avión produce un no sé no me gusta un disgusto decir qué qué sentido tiene esto de de estar en un sitio y al momento al poco rato estar otro y como lo de ya vos comenté a veces que que yo por ejemplo tema de a mí me gusta me viajar cómo no me va a prestarme viajar pero claro la gente cuando digo qué Eh, que me prestan mucho viajar y tal dice me me cae tuviste en Londres tuviste en en Nueva York tuviste en, en, en Roma en en, en, en Singapur yo, no yo no tuve ningún sitio de esos yo de hecho pues pues no me moví un, un, un radio muy grande de, de la de la mi casa por embargo pues pues pienso que que viajé mucho y que viajé incluso a lo mayor más que más que todas esas personas porque porque viaje de la manera que a mí más me gusta viajar que llegué, pues viendo el sitio por el que voy ¿eh? hubo un tiempo en el que en el que me gustaba mucho viajar en en coche ¿eh? una manera de una forma de vacaciones que a mí me, me presta mucho y y poder viajar en, en, en yo qué sé pues por carreteras viejas ¿eh? metiendo la tienda campaña en el en el maletero y pues viajando despacio sin pisar y ver dónde hay un camping y y pararme en camping y estar allí si me presta quedar más y si no quedar menos luego con el con el tiempo pues pues descubrí que bueno pues que viajar en en bicicleta también es muy prestoso sí también es muy muy prestoso Eh, y, y, y luego ya di el siguiente paso que ya lo de viajar a pie eh, yo cuido que, que nunca tuve unas vacaciones tan tan agradables como una vez, hay muchos años acordáis vosotros los mayor los que echáis sintientes de viejo de Neudonia porque ya ya fale de ello eh, ya fale de ello más veces eh, cuando cuando fui al... Alcanmente a Santiago. Cuando fui a Santiago de, de Compostela, hostia, pues eso prestóme por la vida porque nada más iba calellando, con una mochila al yombo ¿eh? y, y a callejar. No tenía otra preocupación que calear. La preocupación, yo cuido que aparte del fecho de, de oye, pues de ir viendo, de ir pisando, ¿pero dónde vas? De ir falando con la gente, de ir, de ir viendo el camino. ¿eh? El camino es más importante que el destino. Pienso, ¿eh? No sé, para pa otros igual y es más importante el destino. Oye, pues, joder, bien por ellos. Lo que lo que a mí me, me cafia muchas veces, y como que se da más valor a una manera de hacer las cosas que a otra. No sé exactamente por qué. Da si, así da, da, si más valor a eso, pues al haber conocido Londres, Roma, París, Nueva York. Eh, bueno, pues da así si más valor a eso, a lo mejor. Que a, que a ver, digo, que a ir caleando, pues, de Nubieu hasta Tineu, por decir algo, ¿no? Bueno, pues, ¿no? hay muchos que dicen, ¡oh, oh, oh Tineu! Digo, ya, bueno, pues, si tú no fuiste en la vida, no sé, no sé, me explico, que llega una cuestión de gustos, que no llevo mejor ni peor, no se me ocurre a mí decir que, que estos que conocen muchos días por ahí por el mundo, ...que yo peor que, que la mi opción... ...que lo que me presta... ...no, yo peor, yo otra cosa... ...y diferente, yo peor... ...niño mayor... ...y falaba yo no antes de cuando oficies si y viaje ...a pie... ...y que no tenía más preocupación que... ...que dormir y calillar... ...y de siempre en cuando a lo mejor comer... ...y yo creo que yo lo que más me, me prestó... ...de aquello... Eh, ...en no tener esmolecimientos de, de ningún tipo... ...porque bueno... Cuando vas en un medio de, de, de yo qué sé, pues cuando vas en coche, mismamente ya no digo cuando vas en otro medio, pero cuando vas en coche, bueno, pues tienes el, la preocupación de que a ver si se, aunque sea una preocupación muy leve, o a lo mejor aunque nadie más la tenga, tenga la, nada más yo. que puede ser perfectamente, porque yo soy muy paranoico y, bueno, pues ¿eh? yo pienso que, que a lo mejor pues estropea algo y no puede venir la grúa, al seguro, bueno, historias. ¿eh? Y entonces, bueno, pues ya hay, una, ya hay una preocupación, ya hay un esmolecimiento, ya hay un, un estrés, un cierto estrés que, que lleves enriba. Claro, cuando vas en, en de viaje en bicicleta por un llau no Bueno, pues ese, ese esmolecimiento no una pez, porque, oye, las averías de la bicicleta, al fin y al cabo, pues relajales uno, ¿eh? Oye, puede haber una muy gorda y tal, pero bueno, normalmente no. Yo qué sé, pues agarrar un, un bache, de ahí tal hostia la llanta, que trozas la llanta, ¿eh? La boyes. Pues eso no tiene, no, tiene arreglo. No, tiene, pues no tiene arreglo, no tiene arreglo personal, no puedes arreglarla tú desde de, de casa, ¿Eh? no puedes arreglar, no puedes arreglar el, el propio ciclista en el momento. ¿Mm? Necesita, bueno, pues, pues como mínimo una llanta nueva. Si, si no hay una, una llanta nueva, entonces no hay, no hay manera de, de arreglar ese, ese engue de u. Pero bueno, yo qué sé, pues si pinchas, pues oye, siempre puedes eh, arreglar la rueda, eh, inflarla, tal. Que te rompe la cadena, oye, pues mira, pues un troncha cadenes, tal, que te rompe un cable de freno por la mitad. Oye, pues ya si vas a hacer un viaje largo de días, pues igual ya, lo normal, ya que lleves ya que lleves un repuesto, ¿no? Por si, por si pasa alguna cosa de esas. Bueno, pues... Hay esmolecimiento porque puede llegar a pasar algo, pero menos. ¿eh? Pero entonces yo, como buen paranoico que soy, incluso eso me, me, me esmolecía, me preocupaba. ¿eh? Por embargo, cuando fui caminando a descubrir la, la, la mi manera más más prestosa de, de, de viajar, porque no me preocupaba de nada, yo sencillamente iba iba callejando. ¿eh? Cuando me entraba fame comía, eh, cuando cansaba sentaba, llegaba al albergue, daba igual como tuviera, más más sucio, más limpio, más más confortable menos. Yo allí dormía ¿eh? y a mí esa manera de ¿eh? esa manera de de hacer vacaciones este, tal a mí eso sí me prestó, esa manera de de viajar. Y conocí muchas cosas, conocí muchas cosas, que a lo mejor mucha gente que, que conoce perfectamente Santiago de Compostela, pero que fue en coche, pues no les vivió, no les vivió de la misma manera que yo. Yo viví todo el camino, ¿eh? y conocí muchas cosas, vi, vi muchas cosas. Muy pestoso, la verdad que, que, que muy pestoso, pestoso, hay mucho eso pero yo cuido que lo mejor fue precisamente el, el, el no esmolecimiento. El desmolacimiento que viene que sobre todo de, de yo qué sé, de no tener prácticamente nada. No tener prácticamente nada en aquel momento, mientras el viaje, pues, oye, pues tenías la ropa que iba expuesta, otra de recambio y, y poco más. Siempre, vale, sí, bien, llevaba el teléfono, el teléfono cupiquiñuco, vale, siempre sí, sí, llevaba lo caro que lo llevaba, apagado casi todo el rato para que no gastare pero llevar llevábalo y yo qué sé pues vale sí una cámara fotos una sacas emails también llevaba unas sacas emails bueno sí, alguna cosa así pero ya poques. porque la verdad yo no sé si vosotros pensáis lo mismo ¿m? pero pero pienso que, que les posesiones ¿eh? Eh, ya sé que suena muy bonrollista, que la semana pasada estaba yo espotricando contra el contra el rollismo y contra la toalla y tal, pero bueno, también dice que ten, todo tenía la socara y la socara B, ¿no? Eh, pues bueno, pues, pues esto de que las posesiones no dan a lo mejor más preocupación y más estrés que, que otra cosa. Dan también otras cosas. A ver, posesiones, vamos a vamos a ver. Yo qué sé, pues si tienes eh, un, un coche nuevo, ¿m? pues a lo mejor tienes por un lado el, el placer que te, que, que te supone, que te proporciona el poder viajar confortablemente, de ir aquí, de allí, pero por otro lado también tienes la preocupación y el esmolecimiento de que, oye, pues tienes que tener unos perros para pa mantener ese, ese coche. ¿m? Tienes que tienes que tener cuidado de que no sabería, preocúpate un poquillo por él, ¿eh? a lo mejor quieres más que no duerma que no duerma al aire, busca ahí un, un garaje, estas cosas, estas pequeñas cosas. Yo me ahí estos días estoy estoy experimentándolo bastante porque bueno pues cambié de bicicleta, ¿eh? tengo una bicicleta nueva. ¿eh? No sé si lle porque lle nueva porque me lo parece a mí, porque lle mía. Pero pásame que es muy guapo muy guapa. y una bicicleta tan guapa que dame apuro de, de la para ahí. ¿eh? Dame tal apuro de echarla la ahí. Que, que por esa bicicleta está perdiendo por ello, buena parte de las funciones que para mí tenía la, la bicicleta. me Espero que la rompere, ¿no? Supongo que esto será un... Bueno, una fase, esperemos que no muy larga, y que pronto me dejará de dama puro el dejarla la Porque yo tengo la fortuna de pensar eso: de mira las cosas, oye, pues por miedo, yo cuido que no hay que dejar de hacerles. Yo por miedo a que me las tropien, no voy a dejar de, de dejarla la ¿no? Porque entonces, pues, dejaré de hacer unas cuantas cosas. ...pues una cosa que me gusta mucho, por ejemplo... y quedar ¿eh? ...y ya hasta el sitio en el que quede con alguien... ...a lo mejor, pues avísame a alguien... ...oye, vienes, vamos a dar una calleada por ahí... Y ...digo, venga, sí, ¿dónde quedamos? ...en tal sitio, tal hora... ...y yo voy hasta allí en bicicleta... ¿eh? ...después ya, pues... hecho la he atada... ...pues lo que os digo, un árbol... ...una señal de tráfico, lo que sea ...y marchamos a calellar... ...y ya cuando nos apartamos otra vez... ...pues monto la bicicleta y vuelvo para casa... O a lo mejor tengo que ir a hacer un recado y voy en bicicleta, deixo la los yo Tengo que ir a hacer muchos recados. A lo mejor los tener que ir al centro a hacer un montón de recados. Venga, pues vale, agarro la bicicleta, tiro para el centro, dejo en cualquier sitio y he hecho a lo mejor pues dos o tres horas haciendo recados por el centro. Luego vuelvo, recogía la bicicleta y voy para casa. otra otra cosa que me presta mucho a hacer que llevo pues pues pues, pues de la ayer a la biblioteca ¿eh? sentarme allí dentro de una biblioteca ayer ya vos decís más veces que yo en casa no soy quien ayer gusta mucho el ayer pero en casa no soy quien ayer aunque bueno estos inquietantes volúmenes de procedentes de, de la universidad de Miskatonic A lo mejor los en casa, no sé hasta qué punto sería prudente exponerlos a, a la vista de otras personas. Pero bueno, lo que tenemos, en fin, que presta medida ayer a la biblioteca pública. Y entonces, es, bueno, pues yo agarro la bicicleta, ¿eh? me a, a la biblioteca y pues, dejo allí. ¿eh? Y yo me tomé para pa dentro a ayer. ¿eh? Y luego salgo y si cuadra, pues voy a dar un paseo, ¿no? si, si cuadra, pues voy a hacer algún recado y luego sé que tengo la bicicleta la bicicleta allí. Bueno, pues queréis que con esta que llevo eh, una semana y pico y tal, cuesta hacer esas cosas. <risa> Digo, ya nada, eh, casi que no, nada, voy andando, que total, de hecho eh, en el garaje. O eh, bueno, eh, mira, total, pues, pues pues no voy a la biblioteca, eh, otra cosa en casa. Bah, no sé si me entendéis que ya normales las posesiones eh, tienen la soporte buena, oye, está por ejemplo rueda mucho mejor que la otra. Madre de Dios, una maravilla. <risa> Esto pasa que, que, que no tienes ni que ni que esforzarte. Eh, claro, eso oye bueno. la parte mala y que eh, que da un poquiñín de miedo eh. y eso ya que la, la posesión pues pues produce mucho, o por lo menos a mí a otras personas igual no a miles posesiones producenme casi más ansiedad eh, que tengo tengo más miedo de que pueda estropearse que, que el placer al mejor que siento de, de que del servicio que me da ...igual tiene que ver con ser eh. ...igual yo si pudiera sentir el placer... ...con intensidad como otras personas... ...pues oye, pues... De, eh, compensaba ¿eh? me ...ya ves, a mí, no sé... ...tanto como compensar, no sé... ...bueno, sí, hombre, a largo plazo seguro... ...seguro que sí... ...a curtio, pues un, un poco menos... ...pero bueno, en fin, cuesta más trabajo... ...lo mejor adaptame, qué sé yo... ...qué sé yo cuál es cuál el esmorecimiento... ...cuál es el problema... Eh, de todas maneras esto tiene mucho que ver con eso que doy lavar habitualmente muchas veces y muy a menudo puedo lavar con este tema de, de, de las necesidades creadas a que sí eh? aquella te esfartucos de sentirme falar de las necesidades creadas bueno pues este es un, un caso ¿eh? un caso típico en el que en el que poder en el que poder aplicar eso eso de las necesidades creadas yo por ejemplo esta bicicleta nueva pues bueno pues quiero la por un por una serie de cosas que por ejemplo entre otras tienen que ver con el estar trabajando. Si no estuviera trabajando posiblemente pues ni me lo plantaría. pero bueno, ¿no? todo no trabajando, eh, si no no tendría tiempo de ir a determinados sitios y bueno, en fin, estas cosas. Una necesidad creada, ya veis. Hombre, muchos diréis, ¿no? ¿Creada, no? Joder, que trabajara, que trabajas Se me ya lo sé. Eh, a ver, pero eh, yo cuido que después de diez años entendéis, entendéis perfectamente lo que ¿eh? lo que lo que quiero decir. ¿eh? O, o, o confundome, acaso. ¿eh? No me creo que me confunda. a Ver, en el en el fondo, ¿eh? ¿sabes? eso?, eh? en el fondo es incoherente. ¿eh? en el fondo yo cuido que, oye, pues que no nos dejamos de ser todos un poquín traidores, ¿no? Sí, joder, pienso yo. Si no hay flores en tu tumba no es que te llame lo que pasa, ahora, siéntese cajo la que iba a hacer así una entro guapa de, oh, cielos miedo, a aquí me enfrento porque ya que no penséis vosotros podéis pensar que ya ¿eh? que yo una chorrada pero, pero, a ver, de verdad que os digo, que esto de estar haciendo el programa oscures, y de ese en cuando mirar para el asiento del yao y ver este paquete ¿eh? <risa> paquete eh, eh, A ver... Dirigido a Nedonia... Que lleve este programa de Radio Cucaracha... ¿eh? Eh, dirigido a Nedonia... Y, y procedentes de la... De la Universidad de Miskatónic... De verdad que, que lle... Que... Bueno... Pues... Miren... Nada más... Voy... Voy a sacar... ¿eh? Voy a sacar las cosas que... Voy a sacar las cosas que tienen dentro... ¿Eh? ¡Ay! Dios... Cielos... O sea... Son... son son cosas realmente realmente espantosas. Dios mío los, los mitos de los mitos de Zulfo. Dios, oh, ¡qué horror! La guarida del horror. Pero ay, Dios mío, y el otro volumen, Dios el, el económico. Ay, ay Dios, es el libro que que que, que, que, que lo sepáis que hay una conspiración, ¿eh? hay una conspiración mundial. desde hace años, desde los tiempos del propio del propio Howard Phillips Lovecraft, para decir que, que, que este libro no llee otra cosa que una con invención, pero no lleva una invención, en el Económico no existe. Y, y, y, Dios mío, que ya está fue ya que voy a intentar llevarla con la, con la poca luz de, de las pantallas. ¿Qué dice esto? Está fechado, no tiene fecha, pero, pero está timbrado por la Universidad del Miskatón y que en Arkham. Condado de Texas, Massachusetts. Estimado señor, largo y entreverado de increíbles presagios es el tiempo que llevamos febrilmente al tanto de sus singulares inquietudes y de sus temerarias dedicaciones. Dios mío, lo saben. ¿Cómo se han enterado? ¿Por qué lo saben? Dios, bien sabemos en la Universidad de Miskatonic de los innombrables horrores con que ha de haberse visto usted pavorosamente confrontado en los rincones de su siniestra búsqueda por las negruras exteriores, allá por ignotas grutas abisales cuyo repilante sombra se extiende de, de inconcebibles eones. Sí, me he enfrentado a todo esto. ¿Y? Dios mío. Le enviamos por ello esta, amist esta amistosa nota de su aprobación y reconocimiento, esperando que les sirva de solaz sí, va a ser, en su espantosa rutina. No, una preocupación, joder. ¿Eh? Sirvan también para alentarle a no cejar en sus investigaciones los documentos que como que acompañan esta misiva. No lo sé, ya vos lo contaré después pues de hielos. ¿eh? No le haga titubear, anda que no. El adentrarse en ellos el hecho de que otros investigadores de naturaleza sin duda más impresionable hayan acabado tras su lectura en circunstancias que no oso describir aquí. F firmado por Henry Armitage, el bibliotecario. Madre de Dios. En fin... No sé, <risa> parece extremadamente, extremadamente preocupante, la verdad. Tanto que, que, que, que que, miray, que que de verdad, que ya sé que, bueno, pues que no llevo demasiado tiempo, pero, pero miray, lo siento mucho. Este, este, programa ya tiene que, de, tiene que terminar esta noche, porque, porque no, no puedo más, no puedo más, de verdad. Perdonadme, perdonadme. Y, y recibí todos un, un saludo hoy especialmente por defecto a esos dos chateros resistentes que hoy pues por el motivo que se no pudieron dar bueno María ya nos avisó que, que por el tema de la hora que, que igual no podía venir más para pa, pa connos eh, hasta que volvamos a cambiar la hora Baceto pues seguramente tendría algo que hacer pero que lleven un saludo muy grande de, de este que va a sumergir en las profundidades de, de los horrores yo no sé si la semana que viene estaré aquí otra vez pero pero por si acaso no mostres vale, ¿vale? que en un buscoya que nos no colla la policía y que en un busco ya los horrores que, que ocultan los eones hasta la semana que viene ¡Descubierta que todo lo que te han contado, todas las mentiras que te ha hecho tragar en el colegio, señor maestro solo ha servido para que ahora sepa que esto es un cabaret, pura y simple tomadura de pelo, que el pasado por arte de magia tiene vida propia y va cambiando según convenga alterar biografías en la enciclopedia. El plato con total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 ¡Pero te cojan! Eres un canijo pero sabes ya que a la vida ¡Das coberla! ¡Pero esto es lo que hay! ¡Y eso es lo que pasa! ¡Si no quieres caldo, toma siete tazas! ¡Sos dos a pisándote la chepa! ¡Arrambla! ¡Drinca! ¡Mal ¡Que siga el paso doble! ¡La cuerga flamenca! ¡Que grita con ellos! ¡Viva las caenas! ¡Rompe ya! ¡Tu silencio! ¡Dale duro al que te dio primero! Unleash the dissidence, fiesta, and that they no, te no, that no che no, that no, te no they don't catch. che no, te no, che non no, that no,